Es integrante de la adhesiva de b e r j h á n Dan b e r j h á n componente, de, el pe, presidente de la sinagoga judía de la comunidad judía en b e r i h á n y al cual pues, nos. e es una relación de amistad de hace muchísimos años y para nosotros, en lo personal, para mí es un gusto, es un placer que esté compartiendo las enseñanzas de b e l a Torah, de Yeshua y de Caján David Abraham. Barucha, i i b Shalom, e m s h a l e j e m Shabashalom. t Pues pueden sentarse, mis hermanos. Como dijo mi Rabino Nemer.、Eh, Trabajo directamente con la yeshiva de la Alianza n e z a r i t a Internacional Ani a m i Soy un m o r e y directo del j a j a n d a b b é n Abraham. Soy el presidente fundador de una organización llamada Betlehem. Soy el m o r e y la comunidad judía Betlehem.、Eh, hemos trabajado en algunas otras comunidades fundando comunidades y. De verdad que para mí es un honor, Rabino, que usted me haya extendido esta invitación. Me place grandemente y me gozo. que Cada vez que vengo a esta comunidad veo algo nuevo. Viendo unas bancas muy bonitas en este lugar, cada vez que vengo veo c o m o las bondades del Eterno. Se mueven alrededor del rabino Nemer y su amada esposa, la Rebexa, l cuales les tengo mucho aprecio, mucho cariño, pues reciban un saludo de parte de la comunidad judía b e r l e j e n un saludo de parte de mi esposa, Sara Rachel, y vamos a hablar entonces un poquito de la parashah del día de hoy. Por e cheque, el rabino dejó esto por aquí y se lo voy a agarrar prestado. e n casi mi medida. Por un pelito. Entonces vamos a estudiar la p a r a s h a b a y l e c que traduce del hebreo al español y fue. Pero hay una cosa importante. Como que mejor voy a agarrar los otros que traje por ahí. Hay una cosa importante. que Debemos saber en esta para s h a á y lo primero que debemos saber en esta para s h a á que es una para s h a á continuativa o es una continuación de las para s h a á que venimos estudiando. ¿Cuál es la para s h a á que venimos estudiando? ¿Cuál fue la última para s h a á que vimos? Perdón, ni sabín antes de ni sabín, quita b o z y antes de quita b o z quítese. Vean que interesante. Cuando salgas, cuando entres, de pie, y ahora y fue. Cuando salgas de dónde, cuando salgas de Egipto, cuando entres, cuando entres a dónde, a la tierra prometida, pero llama la atención muchas cosas. Cuando entres a la tierra que emana leche y miel, no te dice que va a ser fácil, te dice que va a haber guerra, incluso. Hay una parachá donde comienza precisamente hablándote cuando tomes como botín una mujer, y es importante que usted sepa que no es fácil, y debemos entonces tomar en cuenta algunos puntos importantes. La parachá que te sé precisamente habla cuando salgas. A la guerra contra tus enemigos. Vea bien. Y hoy nosotros debemos tomar en cuenta qué es lo que quiere decir la p a r a s h a k i c e Luego la parashakitabó cuando entres. En algunas otras versiones que usted puede conseguir dice cuando llegues. ¿Ok?、Y、dice: ¿Será que cuando entres a la tierra que el Eterno tu Elohim te dio por heredad? d Pasará esto y esto y esto y aquello. Tenemos la p a r a s h a Nisabim, le dice: Estarás de pie ante el Eterno. Dice: Todos vosotros estáis hoy presentes ante, ante el Eterno. Y la cosa importante que debemos resaltar es que la misma Torah nos dice a nosotros que allí v a m o s a estar presentes. Los que estábamos en ese momento delante de la presencia del Eterno y los que no estaban, refiriéndose los que no estaban, precisamente a los que habían perecido antes y a otro grupo importante. ¿Cuál será ese grupo? Diga, nosotros. A nosotros. Quiere decir que a nosotros también nos toca salir, nos toca entrar, ponernos de pie. Y estar de, presentes allí delante del Eterno. Pero Moisés recibe una información tremenda precisamente en esta para s h a á que ese día él iba a expirar. Y vemos una relación importante aquí entre esta para s h a á y los acontecimientos mesiánicos. Que nosotros debemos tomar en cuenta para este tiempo. Todas estas p a r a s h o t que hemos venido estudiando son sombra profética de lo que ha de venir, de lo que ha de suceder, de lo que sucedió y de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos leer en las escrituras. Que Dios, Elohim, es Dios de ayer, hoy y siempre. ¿Cierto? Eso significa que nosotros, como seres humanos, estamos limitados a un tiempo específico: el tiempo de su vida. Y Moisés tenía un tiempo de vida, y qué cosa tan tremenda. Un regalo de cumpleaños tremendo. Moisés está cumpliendo años. Está cumpliendo 120 años y recibe el mejor regalo del eterno. Hoy perecerás. ¿Cuántos quieren recibir un regalo como ese? A mí me da risa, como mi hermano se goza ya, porque estaba yo en República Dominicana hace poco enseñando a una comunidad grandísima. Y entonces estábamos enseñando allí sobre los diez mandamientos. Y le mostraba qué mal nos enseñaron los diez mandamientos. Y le preguntaba cuál es el primer mandamiento. Y todos aquellos hombres que estaban allí decían: El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Y qué hice yo? Dice: Porque así nos han enseñado. ¿Estás seguro? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amará al Señor, t u dio s con toda tu mente, con toda tu fuerza, con t o d o tu corazón. ¿Qué? Y entonces comienzo a enseñarle los diez mandamientos. Y el primer mandamiento: Yo soy el eterno tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Elohim. O sea, reconocer que nuestro Dios es nuestro Dios y que nosotros somos su siervo y que nos toca servir. l Entonces e yo le decía a ellos: Con relación a ese mandamiento, vamos a ver quién e lo ha cumplido. ¿A cuánto Dios les ha dicho: Párate a la una de la mañana, hacerte fila a oración y no se ha levantado? Está raspado, entonces usted no ha cumplido el primer mandamiento, así con, continué con todos los mandamientos hasta el 10. Y luego al final le digo: Vamos a hacer teshubá, vamos a arrepentir, no vamos a pedirle perdón a Dios porque no hemos cumplido ni un mandamiento, ni uno solo habían cumplido. Les soy, les soy sincero, cuando yo empecé a estudiar esto, yo, vi tampoco, yo tampoco los había cumplido. Y aquella gente. Empiezan a gozarse y a pedir perdón. Hicieron una oración y unos lloraban, otros se reían, otros decían que tremendo, no sabíamos. Y le dije, ¿cuántos se quieren ir p al r a e cielo? Y todos dijeron, n a m é n Voy a orar para que todos se mueran entonces. Y todo el mundo, ¡No! Pero resulta que en esta p a r a s h a vemos un regalo de cumpleaños bastante, bastante simpático, ¿no? Y vean la diferencia que hace estar en un tiempo físico como el que. Nosotros estamos acostumbrados a salir del plano, plano temporal físico y a entrar al plano espiritual. Cuando un hombre salta del plano físico donde estamos, limitado al tiempo, entonces ese hombre no quiere salir de ese tiempo. Pero cuando nosotros e s t a m o s al plano espiritual, no nos importa el tiempo, sino cumplir la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos como está escrito en esta Torah. Por eso es que nosotros vemos. q u Este e libro que estamos a punto de terminar ya, nos quedan dos p a r a s h o s es muy importante. ¿Por qué es tan importante el libro de Devarín o como, como le conocemos a algunos de, de Deuteronomio? ¿Por qué es tan importante? Porque este libro es el resumen de la, la, la Torah encriptada en, el, en un último libro y, de hecho, tan importante. Que es el libro más citado por Yeshua Hamashiach. Y le siguen los salmos. El libro más citado por Yeshua Hamashiach es el libro de Devarim. Y usted ve que los grandes ataques que ha recibido el pueblo están allí. Pero también los grandes ataques que recibió Yeshua los, los repelió por el libro de Devarim. Por ejemplo, es muy importante que nosotros entendamos. Que cuando Yeshua tuvo hambre, se le apareció el y e s e r j a r a el tentador, y le dijo: dile esas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué respondió Yeshua? Deuteronomio 8, verso 3. ¿Qué dice Deuteronomio 8, verso 3? Yo quiero que leamos eso hoy. Y vamos a analizar un poquito. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Alguien lo tiene? Duro que todos lo escuchen. Ah, ve que Yeshua dijo: No solo de pan vivirá el hombre, m á s de toda palabra que salga de la boca del Eterno vivirá. Pero a nosotros nos gusta ese versículo, el anterior no. Que dice: Y te afligió. Y te hizo tener hambre. ¿Y qué dice después? Y te sustentó con maná. Y como Dios es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de mañana, ¿qué traduce Maná? Porque cuando buscamos una Biblia, Reina Valera dice Maná. Cuando buscamos una Torah dice Maná. Cuando buscamos una versión traducida del Hebreo, sigue diciendo Maná. Entonces, ¿cuál es ese Maná que comieron nuestros padres que no habían conocido sus padres anterior a ellos? ¿Quién no comió Maná? Abraham, Isaac y Jacob. Pero dice que Él te afligió, luego te hizo tener hambre y finalmente te sustentó con maná. La cosa es que es maná. De acuerdo a la p a r a s h t a el día de hoy tenemos que saber que maná traduce sustento. Y hablaba con la rebexa hoy cuando venía en el carro y decía: ¿Cómo es posible en Venezuela? El Eterno nos ha afligido, nos ha hecho tener hambre, pero finalmente viene el sustento. ¿Cuántos de los que están aquí no han probado en la fe y se han metido con Hashem y le han dicho: Yo no voy a hacer más cola, no me voy a olvidar de eso? Y hasta el día de hoy ninguno se ha muerto de hambre. Pero debemos entender que el tiempo de Dios es perfecto. Pero cuando el hombre, y vuelvo y repito, el hombre sale de la dimensión temporal a la cual está sujeto como ser humano, o sea en el plano físico, y entra en el espiritual, entonces él salta a un espacio y la parte temporal no es prioridad sino cumplir los mandamientos y ahí es cuando entra a la dimensión O al plano dimensional de Dios que no se sujeta al tiempo, y entonces en usted se cumple lo mismo que sucedió en el tiempo de Moisés. Dios a usted lo aflige, lo hace tener hambre y luego lo sustenta para un solo motivo: para recordarte que Él es nuestro Elohim, que nos sacó de la tierra de Egipto para ser nuestro Elohim. Cuando nosotros entendemos esto, Entonces, cuando andamos gozosos y honrados de portar nuestras prendas, ¿cuáles son nuestras prendas? Las prendas que visten a todo creyente yehudí, ¿cuáles son las más importantes? Ojo, no es el talí, no es la kippah, no. Es la justicia, la misericordia y la bondad. La justicia, la misericordia y la bondad, porque así nos ha mostrado nuestro Padre que Él ha hecho con nosotros. Sin embargo, en esta parachá vemos en las diferentes haligot que estudiamos, las diferentes porciones, algunos pasos importantes que no debemos dejar de tomar en cuenta, porque él, él le dice al pueblo lo que va a suceder, pero también Moisés le cuenta al pueblo que por culpa de ellos. Él va a perecer. Sin embargo, Dios sigue mostrándole cosas a Moisés y le demuestra a Moisés que lo importante no es quién es Él. Lo importante no es quién es Moisés ni lo que pueda ser. Sin embargo, vean la diferencia entre un hombre espiritual que conoce el, el plano dimensional de Dios. Moisés sabía: Hoy muero. ¿Qué quiero hacer entonces yo? Pues yo quiero que si voy a morir hoy, voy a morir cumpliendo mandamientos. Voy a morir, voy a morir haciendo la voluntad de Hashem. ¿Y qué emprendió? Inmediatamente comenzó a escribir un libro de la t o r á para cada tribu. Un libro de la t o r á para cada aldea. Y no obstante con eso, entonces un libro de la t o r á Para que fuese guardado, algunos, algunos dicen que dentro del arca, otras versiones afirman que fue al lado del arca para testimonio de las、eh, generaciones futuras. Y esto trae a colación una cosa: ¿por qué razón? Cada tribu, cada aldea. De la casa de Jacob debe tener una copia, pues para que ninguna de las tribus diga entre sí: Yo tengo la autoridad de la t o r á la tienes tú, la tiene aquel, la tiene Judá, la tiene Asher, la tiene Benjamín,、oh, la tiene Zebulón. No, señor, era una para cada uno. Y a, a pesar de todo, se escribe una trece. ¿Para quién? Bueno, esto es un acontecimiento profético tremendo. Porque la t o r á número 13, que quedó guardada al lado del arca del pacto, se cumple en Jeremías 31 y este es un nuevo pacto que he hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá y este es el pacto que he hecho con la casa de Israel. Que en los postreros tiempos no pondré más mi t o r á como se la di a vuestros padres, sino que la pondré ahora en vuestras mentes y en vuestros corazones. Esa es la t o r á Número 13, para que podamos conectarnos ahora sí con aquel versículo del Brihad Asha que leyó mi hermano. ¿A quién le tocó leer el, el, la porción del Brihad Asha de, de, del libro de Revelaciones o Apocalipsis? Está por allá, ok.、Mi、hermano decía allí algo importante que debemos tomar a colación y que no debemos dejar pasar. Que decía. Y el muro de la ciudad tenía d o cimientos. e c ¿Quién recuerda que es un cimiento? No, señor. Ajá, una fundación, una base. Algo que está enterrado. Que va a producirle firmeza a la edificación que viene encima. ¿Sí? Y dice el muro tiene d o cimientos. e c Quiere decir que es un muro largo con 12 cimientos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Quién? Ajá, ajá. Usted mismo, hermano, hágame el favor. Usted que lo tiene allí, lea Apocalipsis, capítulo 21, verso 10. Vean esto, que interesante es esto. No habían cuatro muros, es un solo muro con doce simientes, pero con cuatro lados. Vamos a ver qué dice. No era un muro largo con doce bases, ¿no? 21-10. Sigue hasta el 13. Preciosísima como piedra de jaspe, d á f a n a como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce, doce m a l a j í doce ángeles, y nombres inscritos que son las de. Que son Siga. Y lo, y Amén. Vea bien. Entonces venía una nueva Jerusalén que tenía un muro grande. Y ese muro tenía cuatro lados. Y cada lado tres puertas. Y cada puerta un nombre inscrito. Y en cada puerta un nombre. Un malach, un ángel. Pregunto: ¿quién es el malach de esta congregación? ¿Quién? ¿Eh? El rabino. Ese es el malach. Ese es el hombre que tiene la autoridad de Dios aquí en este lugar. Porque él representa a Yeshua. Y Yeshua representa a Hashem. Por lo tanto, el malach es aquí, mi hermano. Eh, eh. Eh, mi hermano Nemer, el rabino Nemer, nuestro rabino. ¿Cuánto dicen amén? amén. Parecía que los de aquí nada más eran los que tenían el rabino Nemer. Nuestro rabino.、Amén. Entonces el rabino representa a quien ve Jacob, a Mashiach. Pero cuando nosotros entremos en la nueva Jerusalén, en aquel reposo. Entonces va a ser necesario que nosotros tengamos una identificación, como me decía mi hermano Esteban anoche. Porque lo importante que nosotros debemos hacer cuando estamos en estos caminos es hacer que todo el mundo guarde la fiesta de Hashem. Y cuando usted guarda la fiesta de Hashem, entonces usted es sellado. En el espíritu salta del plano físico al plano espiritual, y ahora el tiempo a usted no lo puede afectar porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y cuándo es perfecto? Porque el tiempo es perfecto para usted hacer lo que tiene que hacer como a b o d a j a a Shein, como servicio a Dios, pero también es perfecto para cumplir con lo que fue escrito por los profetas que debía suceder en los p o t r e r o s tiempos. ¿Cuándo son los p o t r e r o s tiempos? Hoy. Resulta que cuando nosotros podemos entender esto, vemos a un Moshe, Moshe Rabeinu b luchando por cumplir mandamientos y sabe cuál fue el milagro que sucedió. Y por eso vemos una secuencia de para s h l á que son todas del mismo día, pero que se separan en diferentes para s h l á por los méritos de Moshe Rabeinu. b ¿Cuál es ese mérito? Que el Eterno, hasta que no terminó de escribir. Todos los libros que escribió no permitió que decayera el sol. El sol se mantuvo. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Midrásicamente hablando, podríamos decir que fue un día larguísimo. Pero ¿a qué se refiere, midrásicamente hablando? Que Dios pudo haber hecho un milagro de hacer que lo escribiera rápido, con, consumiendo poco tiempo, lo que tardaría incluso meses y años para escribirse. Porque el tiempo de Dios es. Caramba, pero ustedes van muy bien. Van excelentes. Y podemos ver que Moisés se preocupa. Pero Dios le dice: tráeme a Jehoshua. Porque le voy a dar los ministerios a él. O sea, le voy a dar las labores a él. Y dice que se presentaron delante del tabernáculo y en medio de la nube se le manifiesta el Eterno. Y vean qué cosa tan tremenda. Moisés, que añoraba seguir cumpliendo y entrar a la tierra prometida, Dios le dice: N -n -n, aquí no es. El que va a entrar a la tierra prometida es Jehoshua, que es un acontecimiento, una sombra profética de lo que iba a suceder en el tiempo de Yeshua. Esto sí es importante. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó. Hashem se manifestó de una manera sobrenatural en ese preciso momento para demostrar que el poder, la gloria y el d e s o l v i m i e n t o de la guerra no está en el líder, sino en Dios mismo. Entonces, cuando cumplimos y vemos. Un acontecimiento tremendo que fue escrito por Isaías. Que decía aquí: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y será su nombre Emmanuel. Cuando lo buscamos en el hebreo, e m a n u con nosotros, él. Con nosotros, Dios. Quiere decir que cada vez que en su vida hay un acontecimiento profético de cumplimiento tajante, pues Dios se manifiesta en su vida como Emmanuel. Por lo tanto, la salvación, la Yeshua, viene de Hashem. A través de cada obra. Cada vez que usted se come un plato de arroz, la manifestación de Yeshua por medio de Immanuel está en su vida. Y es cuando nosotros podemos entender que también Immanuel no es un nombre. Si no es un atributo, ¿un atributo de qué? Un atributo, un atributo de gracia, un atributo de poder de Dios para sustentar a su pueblo. Aunque Dios sabe que su pueblo se iba a corromper más adelante y que después de Moisés no iba a cumplir con el pacto que venían hablando. ¿Cuál pacto? ¿Cuál ley? Porque dice: Se van a apartar de mis estatutos, de mi ley. ¿De cuál ley? r e c u e r d a n las parachas anteriores, estudiamos la semana pasada. a He puesto la vida y la muerte delante de vosotros. Entonces, la vida y la muerte estaban o solamente en aquel tiempo con el pueblo de Israel que iba a cruzar el Jordán. No, no, no, no, no. No estaba solamente con ellos, estaba también con la generación que pasó el Jordán, no la generación que se quedó con Moshe Rabeino allá del otro lado, estaba con la generación que no había pasado el Jordán, estaba con la generación que pasó el Jordán y está con la generación que está aquí hoy sentada. ¿Cuántos han pasado el Jordán? Usted no se ha dado cuenta. Porque usted lo ha visto desde un punto de vista físico. Pero espiritualmente usted pasó el Jordán. Espiritualmente usted tuvo que calafatear las piedras y hacer el altar y escribir la ley en ella. ¿Por qué? Porque hoy está aquí sentado guardando el c h a b a l Significa que esa ley que quedó calafateada ya, llena de c a l en las piedras, aquel monumento está hoy en su mente y está hoy en su corazón. Y es importante. Porque establecer. Un altar parecía que era cosa de los líderes antiguos y luego más adelante era cosa de los levitas. Pero, ¿cómo usted explica que David elaboró un altar y sacrificó a Dios y a Dios le agradó y quitó la montaña? Eso tiene un acontecimiento profético muy interesante y eso quiere decir que el Mashiach tiene dos roles: un rol p r o f Monárquico, pero también tiene un rol sacerdotal. ¿Ustedes conocen algún monarca de este tiempo? Y ahí el príncipe, príncipe, tú eres un monarca de Hashem de este tiempo. ¿Pero por qué? Porque él tiene un rol monárquico. ¿Por qué? Porque él es yehudí y sobre yehudí se estableció el cetro y el callado. Y nosotros ahora tenemos la autoridad de Hashem para llevar la Torah y la Torah está bajo nuestra tutela. Pero ahora podemos ver una manifestación del rol levítico en mi rabino Nemer. Porque, ¿quién sacaba la Torah y la paseaba? ¿Quién se preparaba para las fiestas? ¡Qué fantástica fiesta tuvimos ahorita en, en Roja Shaná! á una fantástica fiesta! ¡Espectacular! Dice mi rabino d a m Ben Abraham: momento fantástico es este. Pero debemos entender que la fiesta de Roja Shaná. Es una fiesta importante porque dicen algunos sabios de la Torah que la manifestación del Mashiach tiene que ser en una fiesta de roja s h a n a Quiere decir que Mashiach, Yeshua HaMashiach, que está a la puerta, no vino en el año 5776. ¿Por qué? Por lo que dice la p a r a s h a de hoy. Que el pueblo se iba a corromper y es necesario que espere un poco más para darle oportunidad a usted, diga a mí, de ayudar a otros a cruzar el Jordán. Diga a mí, de ayudar a mis familiares a venir a la t o r á Diga a mí, de que mis nietos no se pierdan en la diáspora. ¿Sabe por qué? Porque lo que dice precisamente la Torah, con relación tengo en ti la vida y la muerte, dice que el que no cumpla esa ley que fue dada ya en el monte Vale, en el monte j e r e s í entonces a esas personas Dios se le s iba a apartar, Hashem ya no iba a estar más con ellos, por lo tanto el pueblo no iba a estar en su presencia y e s t a para a h a no relata al final. Entonces el pueblo va a decir: Todas estas calamidades no s han acontecido con justicia, porque ciertamente Dios no está con nosotros. ¿Y por qué Dios no está con nosotros? Y refiriéndome a ellos, Dios nos guarda a nosotros, porque se apartaron de la ley del eterno, se apartaron de guardar las fiestas. Y una cosa importante que yo quiero que quede bien claro: que en una porción de la ley, ya dice que cada año sabático. Se debe leer esa porción de la ley, la vida y la muerte, y el canto que viene en la p a r a s h a de la semana que viene de h a s i n u en cada festividad de Sukkot que se limita al año sabático de siete años. La pregunta es: ¿por qué? p r m e ¿por qué? Porque cada siete años se cumple una edad de catorce años. Y el 14 representa a David. Y tú debes ser como David. Que cuando tenías 7 eras como un pastorcito sin conocimiento. Pero cuando tenías 14 ya estabas enfrentando a Goliath. Aleluya. Eso sí es importante que usted lo deba entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada siete años, porque un niño cuando, siete a... cuando tiene siete años escucha esta situación, oye, pero no le presta mucha atención. Pero ya cuando tiene catorce años, acaba de celebrar su b a r m i b á y entonces está muy pendiente de lo que dice la Torah. Y dice: Yo no quiero perecer como aquel pueblo, yo quiero por el contrario mantenerme delante de Hashem. Y comienza a tener, a tener temor de Hashem y comienza a vivir una vida piadosa. Y él comienza a experimentar un. Una, una, una vida especial de santidad y de cumplimiento de mandamientos, como Moisés que no quería parar de cumplir mandamientos. Y usted se pone a ver qué pasa en el tercer año sabático. ¿Qué pasa en el tercer año sabático? Han pasado 21 años. Y han pasado ya dos generaciones. Y aquel niño que estaba pequeñito y que no pudo entender ahora es un hombre de guerra, capacitado para empuñar un arma, capacitado para tener un escudo, pero capacitado también para ponerse un talía, hacer el chajarí, el minhá y el arbí, cada día, cada mañana y cada s h a b á Y es cuando nosotros entendemos y cumplimos lo que dice l e v í t i c o 23. Estas son las fiestas del Eterno. Y se comienza por dónde? Por el s h a b á Un agua por aquí, nosotros podemos ver <coughs> un acontecimiento importante reflejado en esta p a r a s h a en. k i t i c e Kitabo, n i s a b i n pero cuando usted se pone a ver, va un poquito más atrás. Antes de k i t i c e estábamos estudiando una p a r a c h a hermosísima. ¿Cómo se llama esa p a r a c h a Softim. ¿Eh? p e s s p a r a c h a espectacular. Y es cuando nosotros podemos entender. Es cuando nosotros podemos entender. Los secretos que unen nuestra vida temporal, que es pequeña, y serán ya los años del hombre, no serán 120 años. ¿A cuánto n o lo bajaron? ¿Y usted cree que hoy en día se cumple esa regla? 80 y con dificultad 70. Ahorita son 70 y con dificultad 50. Quiere decir que mi, mi rabino Nemer. Es así semejante a Abraham Avino, que aunque bajaron los años, él, él, él sobrepasó el límite. Y esto sí es importante que usted lo entienda. Es importante que usted lo entienda. La longevidad no está en los años que usted ha vivido en este tiempo terrenal. No. Está en los años que usted le pueda servir a Dios. En los años que usted le pueda servir a Dios. Por eso, el, el, el buscar a Dios no está limitado al tiempo, a la fecha, el calendario o tu fecha de nacimiento. No, no, no, no, no, no. El buscar a Hashem, retornar a la Torah, hacer t e s h u v á aplicar el t h i k u n en tu vida, la rectificación, es todo cuestión de un sentimiento. De autoestima, sentimiento propio, sentimiento. ¿Cómo se llama cuando tú eres dueño de algo? Lo... Sentido de pertenencia. Toda Rabá ha mal. Esto de servirle a Hashem es un sentido de pertenencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida y la muerte está en nosotros, y una cosa importante que debemos entender: que la vida y la muerte está en nosotros, pero la vida solo, única y exclusivamente si tenemos a Mashías con nosotros. ¿Por qué? Porque Allen primero escoge a Abraham, luego ratifica su pacto en Jacob. Finalmente, de lo más extraño. Toma a Moisés, un príncipe egipcio, pero con ADN hebreo, de la tribu de Leví, fue preparado en la excelencia gubernamental para luego ser un rey de una pequeña nación que llegó a ser la nación más grande y más fuerte que ha tenido el mundo entero. Uno solo, dice a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la potencia mundial? Algunos dicen que los Estados Unidos. Por allá vino Turquía y le tumbó un avión a los rusos. Y los rusos formaron un problema: que tú me tumbaste un avión, que tú hiciste esto, que tú hiciste aquello. Y, lo, y, lo, y los turcos, ¿sabes qué le dijeron a, a Rusia? Dejé el rollo, chicos, vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de otra cosa. Ahí en un debate, el presidente de, de Rusia con el presidente de. De Turquía, ¿qué significa esto? ¿Ustedes, ¿ustedes saben quiénes son los turcos? a h Los turcos en la Biblia se conocen como los asirios y los asirios dispersaron a Israel por todas las naciones. Y Rusia tembló hoy en día ante, lo, ante los asirios. Mire que tremendo. ¿Y cuál es la potencia mundial hoy en día? Israel, porque los turcos no se atreven a atacar a Israel. Los turcos se atreven a atacar a Rusia, pero no se atreven a atacar a Israel. ¿Por qué? Porque Hashem mismo es nuestra protección. Vean bien: Yohanan, en el Brihad Asha, en el Nuevo Testamento, dice que vio la Nueva Jerusalén y no vi templo en ella. Porque Hashem mismo y su Mashiach eran el templo. Aleluya, pero todavía nosotros tenemos la esperanza de construir un templo. ¿sí? Eso se tiene que construir. Ojo, pero nosotros los n e z a r i s t a s sabemos que Hashem y su Mashiach son el templo y que el templo fue levantado el tercer día después de que fue derribado. Y es importante que usted entienda eso: ¿cuál es nuestro templo? Hashem y su Mashiach. No haga como hacen algunos por allá al revés, ¿verdad? Dice, Mashiach y Hashem. No, ¿sabe que eso le costó? Le costó el sacerdocio a un hombre. A m e l c h i s e d e k le costó el sacerdocio. Porque dijo, Bendito sea Abraham y el Dios del cielo. Aleluya. Y miren que d i g o ajá, bendito primero a b r a h a m entonces Abraham ahora va a ser el sacerdote. Y entonces, así como él recibió el sacerdocio de ninguna parte, sino que él lo tomó por, por heredad, así así también lo perdió. Y q u i é n retoma ese sacerdocio, Levi. Y es importante que nosotros entendamos esto. Hábleme del tiempo, rabino. Uh, están, en, están en el plano físico o en el espiritual, o están en el dimensional de Dios, porque resulta que cuando entramos a, al plano dimensional de Dios, el mismo tiempo para Dios que fue el día que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios lo hizo Elohim, es el mismo tiempo de cuando venga Mashiach, lo que quiere decir que el tiempo de la creación todavía no ha pasado. Por eso Yeshua de a Masía, en el capítulo 5 del libro de Matías, dice: Hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una sola letra, ni una yo. ¿Qué más? ¿Y en hebreo cuáles son las letras? Ni una yo, ni una t a b De esta palabra pasará hasta que todo se haya cumplido. Pregunto: ¿todo se cumplió? Ajá, porque nosotros vemos, léamelo allí mi hermano, segunda de Samuel, capítulo 7, verso 16. Esto se tiene que cumplir. Segunda de Samuel 7, verso 16. Ajá, gracias, toda rada. Vean qué interesante es esto. Es una promesa que Dios le hace a través del profeta Natán a, al rey David: Y será estable tu casa y tu reino para siempre. Pregunto: ¿Hay alguien reinando por Judá con una casa estable y un reino perdurable eternamente hoy? Físicamente no, espiritualmente está allí. Pero en el tiempo dimensional de Dios, ese tiempo todavía está moviéndose. Porque el tiempo se sujeta a Elohim, no Elohim al tiempo. Es el tiempo quien se sujeta a Dios, porque Dios creó todas las cosas, incluido el tiempo. Por lo tanto, si a Dios le place que es hoy que viene m a s h i a c va a ser hoy. Pero Él le dijo también a aquellos hombres que iba a poner. Las estrellas y los astros para que conozcan la sazón de los tiempos. ¿Y quiénes son los astros y las estrellas? ¿Acaso no se conoce Jacob como el sol y no se conoce su esposa como la luna? ¿Acaso no creen ustedes que Yeshua también es conocido como el sol? Y les voy a contar un secreto. Y esto quiero que sean muy sanos de mente para poderlo entender. Se cree que Yeshua h a m a s h i a c es el sol y Jesucristo la luna. Pregúnteme por qué. Esto sí es interesante. Porque Jesucristo, el que nos pintaron de una forma hebrea. Es un reflejo de la luz del m a s í a s verdadero del que es el sol. Así como la luna no tiene luz propia, pero como alumbra de noche, ¿eh? nosotros en tiniebla pudimos recibir la luz de Jesucristo para poder llegar aquí a recibir ahora a Jesús a m a s í a s para un amanecer, para un despertar. Me perdona, rabino, esto es fuerte, ¿no? Pero a veces, a veces hay que poderlo entender, discernirlo. Se cree entonces que el sol. Que Yeshua nos dio claramente desde el capítulo 9 de Mateo hasta el capítulo 13 en el libro de Apocalipsis, él nos habla de, de algunas cosas que tienen que ver con el mundo por venir, con el mundo venidero y con el reino de los cielos. Y allí está plasmada toda la realidad, como él lo experimentó de acuerdo a lo que dijo acerca de su padre que estaba en los cielos. Le voy a pedir que me lea Deuteronomios. Dieciocho, dieciocho al diecinueve. Dieciocho, dieciocho al diecinueve. p r t a les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todos los. Vea bien, toda rama, muchas gracias. El versículo 14 de la Parashá de hoy, del capítulo 31, Perec 31, Pasub 14, y le dijo el Eterno a Moisés: He aquí que se aproxima el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad a la entrada del tabernáculo. Pero sigue diciendo más adelante, en el versículo 16, parte B, dice: Acerca del pueblo. Me abandonará y romperá el pacto que establecí con él. Y Yeshua h a m a s í a vino para cumplir esa promesa que estaba allí en Deuteronomio 18:18 18 al 19. Porque él le decía al pueblo: Todas las cosas que yo les hablo, mi Padre que está en los cielos me las ha revelado. Y decían: Blasfemo. Decían: Blasfemo. ¿Cómo tú puedes decir eso? Mi Padre que está en los cielos. ¿Acaso tú eres el Hijo de Dios? Y él decía, tú lo has dicho. Miren q u é tremendo. ¿Acaso es que tú crees que tú eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Pero él, para hacerlos enojar más todavía, le decía, el Hijo del hombre no tiene d ó n d e recostar la cabeza. Y eso es por qué. Porque uno de los requisitos de los cuales nos está hablando la p a r a c h a d el día de hoy es. Y nos lo refleja grandemente ahí es la humildad, como m o s h e Rabeino. La humildad, como m o s h e Rabeino nos la muestra, que siendo él un príncipe, escogido y criado de una forma elegante, sumisa, él se humilla a lo más sumo y cada vez que lo ofendían se tiraba a tierra y decía, Señor, perdónalos. A diferencia de Elías, que lo ofendía y decía, Caiga fuego del cielo. ¡Ah! Dicen algunos sabios por ahí que el Eterno tuvo que esconder a Elías porque iba a acabar con el pueblo entero. Y por eso Elías fue escondido. Porque, o si no, iba a acabar con el pueblo entero. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todas sean arrepentimiento. Por eso es que Elías debe, Elías debe anunciar al Mashiach. Elías debe anunciar al Mashiach. Elías Hanabi es un profeta contundente que no teme bajo ningún concepto hablarle al pueblo y decirle: Estás equivocado. j e s ú u a Jamashía tenía parte de ese espíritu, solo que el espíritu de j e s ú u a era compasivo. Cuando usted comienza a estudiar el libro de Matt y y a h o y llega al capítulo 14, dice que alimentó a cinco o 0 0 0 Y cuando llega a l capítulo 15, alimentó a 4.000. Sin contar mujeres y niños. Y eso hay que tomar en cuenta un punto importante: que cuando estamos hablando de esta s p a r a a l l á referente a los que van a pasar del otro lado, los que se cuentan son las edades comprendidas de los hombres de qué edad a qué edad: de los 20 a los 60. Vean bien, gente con capacidad de empuñar un arma. Quiere decir que sin contar mujeres y niños, ni tampoco los ancianos que pasaban de 60, que no podían empuñar, que tampoco es que eran s que e ancianos, sino que ya no contaban como hombres de guerra. Porque yo he visto hombres de 80, de 70, que tienen más fuerza que yo, como mi rabino Nemer, que si, si me dejo agarrar de él un golpe, me tumba al suelo. Entonces dicen amén. Oye, ¿qué dice mi rabexa? ¿Ah? Lo certifica. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que esta p a r a s h a es una sombra profética de lo que Yeshua está anunciando. Y fíjense bien: que en ese tiempo se cumple cuando la conquista de la tierra de Canaán se cumple, el pueblo se desvía. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? Viene la primera depresión s cuando el, el Eterno se aparta del pueblo con Roboán. Roboán divide la nación y Jeroboán la corrompe. Vean que tremendo. Estos hombres, pregunto, ¿fueron perversos? ¿Sí o no? No, cumplieron la voluntad de Dios. Te afligí, te hice tener hambre y te di de comer, maná, comida que no conocieron vuestros padres antes que tú. Es necesario que nosotros entendamos que todo lo que nos sucede a nosotros no es culpa de nadie. ¿Qué le dijo José a sus hermanos cuando lo reconocieron? Perdónanos porque te b e n d i d o No, no, no, no, no, no me pidas perdón por eso. Porque el hecho de que ustedes me hayan vendido del Eterno fue para q u é para sustento de ustedes, para darle alimento a ustedes. Esto, s í es importante que nosotros lo entendamos, y esta para allá, vean bien, ¿cómo se llama esta para allá? ¿Qué traduce? Y entonces fue la misericordia de Dios con nosotros. Y a pesar de que usted pase por la prueba, a pesar de que usted pase por la crisis, a pesar de que Venezuela esté sumido en un tremendo problema, mire, basta salir de las fronteras. Basta salir de las fronteras venezolanas para usted darse cuenta que comida hay en todos lados. Yo le explicaba a, a la ciudad de Baní, allá en República Dominicana, hace unos 15 días. Le estaba explicando cómo es posible que aquí los perros escogen la comida. Sí, los perros le echan la comida y con la patica le hacen así: que sinvergüenzura. No hay un perro con el costillal afuera. Allá se pierde el arroz, se seca, se quito, ahí en, el, en, en, la, en la taza de, lo, de los perritos. Y yo le digo: esto me hace recordar hace 20 años a mi tierra hermosa de Venezuela. Cuando uno pasaba por la, por la orilla de las casas y estaba la basura allí, y usted veía las bolsas de caraotas con queso, carne mechada, usted veía los, las presas de pollo todavía con el mulo brincando de lo carnoso que estaba. Y usted veía aquella situación, aquella cantidad de perros rompiendo bolsas, porque ya había comiendo la bolsa. ¿Saben ustedes que ya los perros no rompen la bolsa? No, se murieron todos de hambre. Porque, mire, el otro día iba yo por la autopista regional del centro y iba pasando un perrito. Y yo dije, va a pasar. No, no va a pasar. r Le pasó un carro por encima, no pasó. No podía, como que dijo, me entrego. Parece mentira. Y eso me hizo recordar en aquella ocasión que el rey Nabucodonosor, por siete años. Estuvo mirando a la tierra como un animal. Pero después de siete años se cumplió lo que dijo el Eterno. Cuando mires al cielo y reconozcas que yo soy el Eterno, quien pongo y quito los reyes de la tierra, entonces te restituiré todo lo que tú tienes. Y entonces ahora Venezuela no puede soportar más de siete años, entonces tiene que acabar y va a ser restablecido nuevamente la gloria, la gloria del pueblo de Israel aquí en Venezuela, pero con una conciencia distinta ahora, sabiendo que somos el pueblo de Dios, que somos sus príncipes, que vamos a heredar la tierra para conquistarla y no. Para mendigarla, c u á n t o le dan un aplauso fuerte a Hashem. <ríe> Oigan, príncipes, oye, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y usted sabe cuántos versículos podemos buscar nosotros en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el Brihadashá, en el Código Real, como usted le quiera decir al Nuevo Testamento. Usted consigue cualquier versículo que te hable, esfuérzate. En el Antiguo, en la t o r á en el Tanaj, usted puede conseguir cualquier versículo. Pero hoy, la Parashá de hoy, te dice: Oye Josué. Josué es un diminutivo de Yeshua. Y Yeshua es la manifestación contundente de Emmanuel. De aquel atributo de salvación de Hashem en nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario. Verdaderamente necesario. Que usted entienda que Emmanuel ya se manifestó en su vida. Yeshua está siendo activado en este momento. Y el Shabbat, el reposo, se aproxima hoy. Vamos a entregarle este asunto a mi rabino. Le voy a pedir por aquí a mi rabino que pase. Y yo quiero que se pongan de pie. Que incline su cabeza a tierra y medite en estas cosas que no han acontecido, en estas p a r a c h a s que nos vienen hablando de entrar, de salir, de estar de pie delante de Hashem y lo que fue hoy en su vida. Hoy la manifestación de Hashem se ha presentado porque Moshe r a b e i n u ha transmitido en usted la Torah como a Josué. Y Yeshua Jamasía la, tra la transmitió también a usted, como Moshe Rabbeinu lo hizo en aquella oportunidad, para que hoy guardáramos la Torah. Rabino, toda r a b á muchas gracias por todo. Gracias, hermano, amado. ¿Quién está contento hoy? A los q e están. Es un gran privilegio, como dije al principio, poder tener a una persona como mi hermano Flaín.、Eh, espero que no sea la primera ni la última, sino una p r i m e r a de muchas veces que podrá estar por acá r a l i e n d o enseñanza. Van a haber muchas sorpresas, amado. Yo a los varones le dije una vez. Van a ver cosas buenas. Van a ver cosas buenas. Así que bueno. bien. Vamos a continuar pues con el servicio. Ahora vamos a tener pues l a alabanza y l a o r a c i ó n a ese Dios, el Dios de Israel. Amén. b a r u Hashem, por esa palabra. ¿Cuántos están alegres?